Buenas noches, buenas y mágicas noches, bienvenidos. En otros momentos nuestro compañero Miguel Blanco se encuentra allí en de los mares, por tierras del Caribe en busca de nuevos misterios. Pero aquí nos quedamos el resto del equipo al pie del cañón esperando preparar 5 horas de radio esta semana que les hagan disfrutar. Música <risa> Cinco horas esta noche y mañana que llegarán cargados de temas, tendremos un montón de invitados, hablaremos de brujas, hablaremos de discretos órganos femeninos, hablaremos de curanderos, hablaremos de arquitectura sagrada y un montón de cosas más. Pero vayamos por partes y en principio le sugerimos que toman nota de nuestros teléfonos, seguro que van a utilizar utilizarlos esta, esta noche. El 345-8005 y el 345-6667 con el 91 si nos llaman desde fuera de Madrid. Y lo mejor, como siempre, es empezar por el principio. Y el principio es presentar a nuestra invitada de esta noche, una vieja conocida del espacio en blanco, Concha Labarta. Buenas noches, doña Concha. Hola, buenas noches. Concha estuvo con nosotros hace unas semanas para acercarnos al mundo del Nahual. Carlos Castaneda, un programa que montó un follón tremendo. Recibimos un montón de cartas y un montón de llamadas cuando hablabas de la tensegridad. Concha Labarta, además de ser una veterana investigadora de este tema y una profunda conocedora de la tradición tolteca, es redactora jefe de la revista Más Allá, en la que hemos disfrutado docenas y docenas de artículos, tanto sus monográficos. Directora también en su primera época de la revista Nueva Dimensión. Alguien con un currículum enorme, ¿no? No sigas, por favor. ¡Ja, <risa> Estoy abrumada. Concha ha estado hace poquito en Estados Unidos, en Los Ángeles. Sí, el eh, encuentro ha sido en Los Ángeles. De nuevo con Carlos Castaneda y nos trae nuevas y sorprendentes informaciones. Algo que nos adelantan ya nuestros compañeros. Un programa esta noche no recomendado a menores de edad. Yes. Yes. Un antropólogo que trabaja en Nueva York Está entre los científicos que han hecho posible que el chamanismo sea accesible para Occidente. Mike Hammer, catedrático de las universidades de Yale, Berkeley y Columbia, disfruta de la gran ventaja de haber sido iniciado por una tribu india de América del Sur. Conduce a sus alumnos a través de un estado de trance, a partir del cual ha de surgir la travesía interior del hechicero. Se trata de una travesía hacia el llamado mundo superior e inferior. La travesía tiene un fin específico: recabar información sobre las preguntas que puedan inquietar a cualquier ser humano. Esto rara vez llega a través de otras personas. I have been... Castaneda asombró a toda una generación con sus libros sobre las enseñanzas del brujo don Juan Matus durante tres décadas millones de personas sucumbieron ante la fascinación de la brujería tolteca junto a él sin embargo muy pocos conocen el protagonismo que la mujer tiene en la brujería tolteca Muy pocos saben cuál es la función de las brujas que escoltan a Carlos Castaneda en sus incursiones por otras realidades. Nuestra invitada ha conocido muy de cerca a Carlos Castaneda y a sus brujas. Veamos lo que puede contarnos a este respecto. Muy poco se celebraba una inusitada reunión del grupo de Carlos castaneda con más de 500 mujeres de todo el mundo sabéis más de quién bueno estaba muy bien acompañado carlos castaneda sí pero no no era exactamente él, él decía que estaba en calidad de asesor nada más en realidad las protagonistas del encuentro fueron las brujas que lo acompañan y era una reunión exclusivamente dedicada a mujeres para hablar del cuerpo energético femenino y si vinieron de, de todos los sitios sí. mencionamos hace un tiempo cuando hicimos el primer programa hablando de Castaneda, mencionamos un poco de pasada a Florinda Donea, a Carol Tix a Thaisa Velar, aunque eh, quizás solo sean conocidas por los mm, seguidores más fieles que continúen un poco al día de los últimos movimientos de la tradición de Don Juan Matus porque bueno las mujeres parece que no aparecían en escena Por lo menos con el protagonismo que tienen ahora durante mucho tiempo En todos los libros que publicaba Castaneda en los años 60 y 70 Prácticamente no había una presencia femenina Sí, por no, no es tanto que no hubiera presencia femenina No como sí, ahora quiero decir Sí, es, es, es más, es correcto Se hablaba de las brujas eh, que acompañaban al grupo de Don Juan que era el maestro de Castaneda, pero lo cierto es que los libros de Castaneda siempre fueron libros que, bastante masculinos, ¿no?, en el sentido de que el protagonista era un hombre, el maestro era un hombre y los seres más allegados o los brujos más allegados también eran hombres. Eso dio que pensara mucha gente que en el mundo de Carlioiddo... Me han comentado incluso que pensaban que eran que era misógino, que era cosas por el estilo. Y es una, un, una cosa bastante paradójica porque si algo ha tenido relieve en, en el mundo de la brujería tolteca, por lo menos en, en el grupo de Don Juan, eran las mujeres. Creo que los duplicaban por lo menos en número. no eh, Carlos Castaneda se ha referido a menudo a esta situación diciendo que creía... Que una parte del error si puede llamarse error de estas antiguas generaciones de brujos había sido su secretismo y el hecho de haber querido permanecer siempre pues pues anónimos y muy muy cerrados él atribuía esta esta condición precisamente al predominio de las mujeres que suelen ser muy insulares porque los hombres son más más extrovertidos tienden más a la relación pero las mujeres pues eh, o por lo menos las mujeres brujas están bien donde están y no tienen por lo general ganas de hacer nada más no en el mundo de carlos castaneda la, la preponderancia femenina sigue siendo, yo diría que mayoritaria. De, de hecho, él está acompañado de tres eh, aprendizas, de Juan Matus, de tres mujeres, por lo tanto, que, que dictan muchas y, y que tienen mucho que decir en, en su mundo. Eh, ellas se refieren con, con palabras de brujas diciendo que el hombre es el que aconseja, pero el vientre es la fuerza que guía. Eh, quizá eh, conviene matizar que no se trata de una sincronicidad temporal ni de que la tradición de Don Juan esté siguiendo una moda porque si bien vivimos en un mundo, en este mundillo del misterio en el que nos movemos extremadamente machista, normalmente son los brujos, son los chamanes, son los profetas son dos dioses, siempre masculino a la mujer parece que se la ha relegado a un segundo papel hasta que hace poco ha resurgido toda una moda del bueno el resurgir de la diosa madre el protagonismo de las mujeres en la tradición de Castaneda esto era muy anterior a este momento o se trata de, de engancharse eh, a la moda de las era mujeres protagonistas la preponderancia femenina era anterior como te digo en el mundo de Don Juan era era muy fuerte y de hecho los libros de Thaisa Abelard y de Florinda Donner los libros recientes que ellas han escrito en los últimos tres años lo que muestran precisamente es todo ese, todo ese universo femenino del mundo de los brujos que en Castaneda no había mostrado no porque no quisiera mostrarlo sino porque sencillamente no era su papel eh, la manera de encarar la brujería de los hombres y de las mujeres para esta tradición es muy diferente no ellos tienen el eh, distintas formas de acceder al, al infinito y distintas prácticas, distintas maniobras y Castaneda como hombre solo podía hablar de las cosas pertinentes a los hombres. Han sido ellas las que lógicamente tenían que hablar del tema de las mujeres. ¿Por qué ahora? Pues, el el por qué parece estar en una en un acontecimiento bastante inusitado que no ocurrió, es, eh, ocurrió hace aproximadamente unos 10 años que es el regreso de la mujer Nahual es la menos conocida quizá de las tres porque bueno pues hasta ahora no ha escrito ningún libro ni, no te eh, me adelantes, no vayamos me por partes quizá convendría recomendar efusivamente, porque yo creo que merecen la pena a toda la gente que ha seguido la tradición y los libros de Carlos Castaneda el, el leer los libros de Taís y de Florinda Dones pues, Donde sí. cruzan los brujos Donde cruzan los brujos es el de Taís está editado en España por Gaya y Ser en el ensueño es el de Florinda Donner y está editado por MC que no solo presentan un punto de vista femenino de la historia de la tradición de Don Juan sino que aportan una serie de elementos y de datos incluso sobre el Carlos Castaneda que a mí me han parecido fascinantes creo que es muy interesante que los lean presentamos si quieres a esas tres mujeres brujas un poco un poquito de biografía florinda Donnia Ta isabellar y por último uh -huh. quizá la mujer nahual bueno las eh, las brujas o las brujas y los brujos también la característica un poco es que no tienen historia personales por lo tanto difícil eh, o, o no no si no la tienen la han borrado absolutamente no eh, no no hay huellas que rastrear en sus vidas pero hay una trayectoria hasta Sí, aquí, se, hay, se sabe algo no algo muchas veces por lo que ellas han contado y demás en el caso de Tais abelari y de Florinda florindadóner ambas son antropólogas lo mismo que que Carlos Castaneda... Y, y ellas han contado pues su acceso al mundo de, de Don Juan en los dos casos fue un poco como el acceso eh, en el caso de Castaneda una cosa casual que ellas no buscaron esta gente los las encontró en situaciones muy diferentes y bueno pues poco a poco fueron siendo atrapadas por su mundo no eh, la tercera persona o la tercera mujer es la más enigmática sí. de ellas un, pues. un segundito antes de hablar de ese personaje fascinante que es Carol Dix quizá eh, mencionar que los libros de, de Florinda y de Taisa reflejan muy bien toda la dureza quizá del entrenamiento a la hora de, de ser brujo, porque tú lo sabes mejor que nadie que hay muchos aprendices de chamán, y lo que es peor, muchos maestros de chamanismo, dando cursillos de fin de semana ilustrando cómo se llega a la vía del guerrero y hablando de Castaneda y, y, y demás y presentando quizá un acceso muy sencillo y muy simple en dos fines de semana para ser brujo. Las cosas que cuentan sus libros, lo de vivir un año suspendida de cuerdas, son bastante sí. duras, ¿no? Sí, sí, efectivamente, pero bueno yo creo que para cualquiera que tenga dos dedos de frente ya sabe que con un curso de fin de semana, por mucho que prometan no se puede conseguir nada, cualquiera que conozca mínimamente el trabajo interior sea de la escuela que sea o siguiendo la tradición que sea, sabe que es una cosa costosa y de muchos años. En el caso de la tradición tolteca fue un ejercicio durísimo para ambas y desde el, desde el comienzo yo diría en que el avisaron de que era una cuestión de vida o muerte, ¿no? Es decir, que así de duro, ¿no? eh, y tú mencionas algunos eh, algunas prácticas como la de suspender a Taissa Belar o hacerla vivir en, en los árboles durante año y medio, pero esos son fueron solo parte de las prácticas, ¿no? pero diríamos que desde el punto de vista de, de nuestra mente lineal resulta todavía más terrible imaginar cuando la hicieron vivir pues eh, dos años como una mendiga pidiendo a la puerta de las iglesias y, y viviendo además en una casa con otra mendiga ¿no? eh, sin hacerle absolutamente ningún caso el grupo de los brujos. Era una de las tareas que ella tenía que, cum que cumplir o sencillamente regresar a, a, a su mundo original. ¿no? Y Taisa Velar por aquel entonces ya había tomado su decisión. Y ese tercer personaje Quizá el menos conocido Porque como dices Tal vez no ha saltado a, a la palestra pública Por lo menos de cara a las letras Como han hecho las otras dos Es Carol Tix Exactamente Ella es la, la, se le llama la mujer Nahual Se supone que es la contraparte energética del Nahual masculino, en este caso de Carlos Castaneda. Al decir contraparte energética no me estoy refiriendo a parejas este, establecidas dentro del orden social, sino desde un punto de vista energético abstracto. Y Carol Tix, eh, en principio como todas las mujeres Nahuales de, las, eh, de la tradición del grupo de Don Juan pues que se lo crea uno o no se lo crea, ya eso es libre. Eh, todas esas mujeres partieron de manera previa a su grupo y la idea era un poco que ellas esperaran al otro lado para abrirles la puerta a lo desconocido, al grupo que quedaba aquí. Esta tenía que haber sido la función de Carol Tiggs. De hecho, Carol Tiggs se marchó, desapareció de este mundo, desapareció durante 10 años y algo desconocido también la volvió a traer de regreso 10 años después y aquello cambió ...totalmente el mundo de, de Carlos Castaneda... ...esto ocurrió, como te he comentado... ...pues hacia el año 85 aproximadamente... ...el que el que ella regresara los dejaba un poco sin parámetros... ...porque nada parecido había ocurrido en su tradición... ...que ellos tuvieran noticia... ...y desde entonces ellos dicen que bueno... ...pues eh, el aislamiento... ...o condiciones impuestas por el, por el propio don Juan Matus... ...pues eh, todo, todo se revocó, todo cambió... ...el regreso de Carol Tix es de hecho... Eh, ...quizás la causa principal de que ellos estén haciendo ahora... ...lo que están haciendo esta apertura inusitada... En, en, en su grupo y en su linaje eso te quería preguntar eh, la gente que ha seguido, que ha leído los libros de Castaneda durante años, durante décadas eh, tenía muy claro que si algo diferenciaba la tradición tolteca de otras tradiciones era la extrema discreción Carlos Castaneda nunca permitía, que se, y sigue sin permitir, que se hagan fotos, que se graben sus conferencias. Eh, se llevaba todo con una pulcritud y un secretismo extremo. Y sin embargo, de repente, comienzan a darse conferencias, aparecen... Luego comentaremos que han aparecido un par de órganos de difusión importante. Eh, la tensibilidad se pone al conocimiento de, del gran público. ¿Por ahora? ¿Se está esperando algo especial? No, yo mm, pienso... ...que, bueno, ellos lo han, lo han repetido bastantes veces... ...ellos son los últimos de su linaje... ...después de ellos no hay un nuevo Nahual... ...no hay, por lo tanto, un nuevo sustentador de la tradición... ellos consideran que tienen cosas de valor importantísimo... ...que les han sido transmitidas... ...y que no quieren llevarse con ellos... ...este es un poco el motivo y sienten también que el tiempo les apremia, es decir que a ellos ya no les queda demasiado tiempo. Tienen la urgencia de transmitir lo que saben y en el caso de los pases mágicos o del cuerpo o los efectos del cuerpo energético femenino, pues las estas tres mujeres no quieren irse a su viaje definitivo eh, sin compartir lo que han aprendido. las siete leyes espirituales del éxito una guía práctica para la realización de tus sueños el libro recomendado del mes por Espacio en Blanco una obra editada por Edad que podrás encontrar en tu librería habitual las siete leyes espirituales del éxito escrito por Depak Chopra un libro que ha batido récords de ventas en todo el mundo ahora en España editado por Edad Las Siete Leyes Espirituales del Éxito. Búscalo en tu librería. 3-4-5-80-05 o 3-4-5-6-6-6-7 con el 91 si nos llaman desde fuera de la Comunidad de Madrid son nuestro te nuestros teléfonos para viajar con nosotros esta noche a la dimensión de lo desconocido. Más desconocido que nunca. Caixa y Florinda, en sus libros, también Castaneda lo hizo en los suyos, menciona dos conceptos en relación a las brujas que nos suenan muy familiares a quienes hemos leído algo sobre el tema, pero que quizá no acabamos de entender del todo. Las ensoñadoras y las acechadoras. Uh -huh. No es tanto una condición referente a las brujas, también a los brujos. Diríamos que es eh, una categorización ¿eh? o una tipología de brujos eh, que eh, todos ellos como personas individuales... Eh, Eh, están en una u otra categoría aunque deben dominar ambas ambos artes o ambas ambas maniobras un poco para explicarlo de una manera que pueda ser eh, medio entendible Eh, los brujos eh, han visto directamente, ven directamente la energía han visto que alrededor de nuestro cuerpo físico existe una masa energética esto no solamente está dicho por ellos sino por muchas otras tradiciones y ellos dicen que en la parte trasera de nuestra masa energética más o menos a la altura de los homoplatos pero a una distancia como de un metro eh, hay un punto de una luminosidad muy especial que al que llaman punto de encaje ahí es donde convergen parte de los miles y miles de fibras de la fuerza eh, que mantiene vivo el universo y esas fibras que convergen en ese punto son en las que nos dan nuestra interpretación del, del mundo lo que nosotros percibimos como mundo real está determinado por el número de fibras que convergen en ese punto cuando ese punto se desplaza a otra posición eso significa que otro tipo de fibras nuevas pasan por él y por lo tanto se accede a otros mundos el arte del acecho y el arte del ensueño consisten precisamente en modificar o trasladar a voluntad el punto de encaje que en todos nosotros eh, se ha he quedado rígido por efectos de la socialización, por efectos del desgaste energético de la vida. Eh, los niños nacen con un punto de encaje muy fluido, eso les permite percibir cantidad de mundos simultáneamente y justo desde el momento en que nacen, el punto de encaje empieza a solidificarse en un en un lugar que es común a todas a toda la especie, a todo el género humano. Digamos que no sé, los perros tienen su propio punto de encaje que los identifica como perros y los hace percibir como perros. Nosotros no sabemos cómo sea cómo perciban los perros, ¿no? Pero parece ser que perciben todos ellos de una manera homogénea como nosotros exactamente igual a, a lo que ocurre con nosotros eh, para el brujo entonces la el objetivo es ser capaz de que el punto de, de ese punto de encaje pierda rigidez y de que fluctúe de un lado a otro de manera que pueda acceder a otros mundos y pueda percibir otros mundos. Esto se hace mediante dos maniobras o lo han venido haciendo desde la antigüedad desde hace quizás 10.000 años o más a través de dos maniobras que, ya, que ellos llaman el ensueño y el acecho. El, el ensueño es eh, de, la manera de desplazar el punto de encaje utilizando para ello los sueños ordinarios. Eh, a través de los sueños ellos... Eh, y de un control consciente totalitario ...totalmente consciente de los sueños... ...ellos consiguen acceder o abrir con puertas a otros mundos... ...el acecho significaría... ...poder mover el punto de encaje sin necesidad de estar dormido... ...sino en nuestra vida cotidiana... ¿no? ...y ser capaz también, por supuesto, de moverlo a voluntad... ...de tal manera que se puede percibir otras cosas... en soñadores y acechadores serían, por lo tanto, las los brujos... ...que tienen especial facilidad en manejar... ...una de las dos maniobras. Me tienes boquiabierto, embelesado, en... En, las, ¿En los entrenamientos o en las posibilidades o, o, o en, fin, en el trabajo de hombres y mujeres en la tradición tolteca hay diferencias o es lo mismo? Entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres brujos. Pues don Juan insistía en que, eh, que hay diferencias esenciales. Eh, decía, por ejemplo, que hablando del punto de encaje, en eh, los videntes desde la antigüedad habían visto que el punto de encaje mira hacia afuera en los hombres y mira hacia adentro en las mujeres. Esto les da eh, a las mujeres, eh, que es en concreto con en el tema que estamos esta noche, les da una eh, facilidad innata para acceder a otros estados de conciencia. Una mayor facilidad que en el caso de los hombres. Por eso don Juan era si de algo podía calificarse la de un feminista convencido ¿no? ellos él, él insistía en que las mujeres eran seres enormemente capaces para realizar las hazañas de la brujería lo que ocurría era que también eran seres pasivos ¿sí? que normalmente eh, por lo normal carecían de un propósito y que este era precisamente su punto flaco, ¿no? que la socialización los las había convertido en seres muy pasivos, pero que como capacidad innata la, la bruja era siempre eh, mucho más capaz o mucho más poderosa que el hombre. Podía realizar grandes maniobras con mucho menos esfuerzo que un hombre. Quizá esa pasividad se repite en, en muchas otras tradiciones, porque independientemente del tópico de la intuición femenina, de la famosa intuición femenina, e independientemente del tópico de que normalmente, y curiosamente también pasa en este mundillo... El papel protagonista, quizá, de investigadores, de eruditos, de, de divulgadores, con frecuencia está destinado al hombre, mientras que a la mujer se le relega a un papel más eh, perceptivo, de sensitiva, de paragnosta, de médium, de intermediaria, eso sí es un tipo de machismo, supongo en otras tradiciones de brujería sí, no porque cuando hablamos de brujería quizá es la gente tiene más la, la, la imagen de la bruja medieval con uh -huh. la escoba y esas historias sí, eh. pero si en algo existe Castaneda es en, eh, que esta situación es efecto de la socialización es decir, las mujeres desde niñas eh, son educadas de una manera muy concreta él dice que son educadas para ser competidoras entre ellas y desde luego han perdido todo conocimiento de, de cuáles son sus capacidades en el caso de, de cuáles las las, cuál es las ...cuáles son las capacidades que se alojan en su vientre... ...pues el, el, la pérdida del conocimiento ha sido completo... ...pero era algo que dominaban o que sabían en la antigüedad... ...o sabían hace muchos miles de años. Es que lo que a mí me sorprende es que los indios yaquis... Eh, como como ocurre pues en muchos aspectos del pueblo mexicano la, por lo menos la imagen que llega a nosotros es del macho, muy macho mexicano, y la mujer en la sociedad mexicana también relegada a un papel sí, eso, de supuesto. absoluta sumisión. Sí, eso no es la sociedad mexicana en todo el mundo, ¿no? Es, sí, la, es que... la socialización es una característica que alcanza todos los rincones, ¿no? Pero en cualquier caso el conocimiento de Don Juan no no es un conocimiento yaqui, él, él era yaqui, pero en su grupo había indios mazatecos, había indios de otros tipos de pueblos, y había Había incluso mujeres brujas europeas, no había una francesa o, y había un brujo español, quiero decir que eh, no es un conocimiento yaqui, se da la circunstancia de que el Nahual de ese tiempo era un yaqui, ¿no? pero esa es la, la única circunstancia que se da, no es un conocimiento es decir, que les pertenezca a los yaquis. Que el contexto social en el que se movían y en el que se mueven los brujos de la tradición tolteca no ha influido para ellos en esa tradición. La sociedad en la que viven no no no porque ellos han, ellos han preservado quiero decir cuando uno, uno alcanza el, el estado de ser que han alcanzado estos brujos o que alcanzaron los brujos que lo sucedieron ellos se, se preservan muchísimo de los embates de la socialización no quiero decir de ahí su deseo de anonimato de ahí que no, dese, no, no fotos no grabadoras cualquier cosa del mundo cotidiano que pueda atraparles ellos se niegan se niegan de plano no diríamos que mm, viven dentro del mundo no, no se han aislado un desierto son personas eh, que serían confundidas con cualquier otro, seguramente si nos cruzáramos con ellos en la calle, pero han creado una, una férrea protección en torno a ellos y a su mundo y a su mundo brujo ¿no? nuestros teléfonos de esta noche si se atreven a acercarnos con nosotros a las mujeres brujas de Carlos Castaneda con el 91 delante, el 3-4-5 80 0 y el 3-4-5 6-6 6 repito, con el 91 si nos llaman desde fuera de Madrid en muchas tradiciones y para los hombres mucho más importante el sexo de la mujer no solo es un órgano de placer no solo es un órgano reproductor también puede ser un órgano de percepción de eso trataba el curso uh -huh. el me dices el sexo o la práctica del sexo me dices el útero ya sabes a qué me refiero no me hagas hablar <risa> muchas cosas pues... en la misma ¿no? <risa> Eh, ese, ese era precisamente uno de los, de los ítems importantes del curso ¿no? Eh, cuáles eran los órganos de la mujer que tienen funciones secundarias y en, y en este caso cuál es precisamente el órgano que tiene una función secundaria esencial en, el, en la brujería y ese es precisamente el útero sí algo que tiene que ver con los contenidos que nos adelantan ya nuestros compañeros Hice un viaje al Mundo Superior, donde visité a mi profesora que me acogió en su vagina. Me introduje en su vientre y sentí como ella quedaba embarazada de mí. Sentí cómo se dilataba su vientre y cómo yo me acomodaba en su interior. También sentí cómo colocaba su mano sobre el vientre. Una mano grande y cálida. Me dijo que dejara de respirar, que permitiera que ella me alimentara. La verdad és es que sentí com ho dejava de respirar. Sentí que m'embargava me un calor muy agradable.... Y, uh, she... Paulatinamente, su vientre empezó a dilatarse aún más hasta que por fin reventó y yo pude salir. Interpreté la experiencia como un aviso para que, al trabajar, no me apoyara tanto en la voluntad, para que confiara más en mi profesora y en las sensaciones que habitualmente había rechazado durante mi vida. Música coinciden en afirmar que existe una anatomía oculta un cuerpo invisible diferente a nuestro cuerpo físico ese cuerpo energético del que habla también Carlos Castaneda tiene la misión de acercarnos a otras realidades vecinas a la nuestra y algunas partes del cuerpo como el útero femenino son los órganos de percepción de esa realidad paralela ¿desean conocer cómo utilizar ese cuerpo energético en la vida diaria? pues acompáñennos a nuestros estudios centrales de la moda del resurgir de la diosa del protagonismo de la mujer otra moda que vive y que asola el mundo del misterio en el que nos movemos, tanto tú como yo es el de la magia sexual el del tantra malentendido lo que yo llamo el sexoterismo que tiene poco de exoterismo y que tiene más de sexo quizá eh, ¿es malo para los brujos practicar el sexo? Pues eh, esa es otra de las, de las cosas que se le ha achacado muchísimo a castaneda ¿no? que eh, pues defendía excesivamente la castidad o tenía una visión negativa de la sexualidad eh, no estará un poco influenciado por el cristianismo no no creo que sea el caso no lo que ocurre es que eh, ellos tienen una, una visión muy particular del tema como de casi todo y que en este caso pues bueno puede resultar incluso está hasta, hasta divertida ¿no? tal y como ellos la plantean eh, ellos no son defensores ni detractores de la castidad ni de la vida sexual eh, de, eh, depende, dice, exclusivamente de la dotación energética de la persona, es decir, todos nacemos con una cantidad limitada de energía unos más y unos menos como unos nacen con más pelo o unos otros nacen con mejor voz y otros nunca podrán cantar bien, ¿no? pues eh, con la energía ocurre algo parecido hay gente que nace con una mayor dosis de energía para esa gente, eh, nunca se, ellos dicen que no es problema, tanto si son brujos como si no lo son nunca será un problema el, el tema de practicar una vida sexual normal eh, por, porque estaban capacitados eh, energéticamente para ese desgaste ¿y físicamente? sí, sí, claro. por supuesto, la lección energéticamente tiene una, una, un correlativo físico directo, ¿no? o sea, cuando hablamos de la energía no estamos hablando de algo que esté fuera de nuestro cuerpo, es algo que nos rodea y que tiene una estrecha relación con él somos uno, ¿no? Eh, pero Volviendo un poco a la cuestión, el problema, un poco más peliagudo, se plantea para aquellas personas que desgraciadamente somos la mayoría, que los brujos dicen que son eh, fruto, bueno, don, don Juan decía, utilizando una expresión mexicana, que son fruto de una acogida aburrida, ¿no? O traduciendo al español, eh, diría que son fruto de un acto sexual Eh, excesivamente aburrido socializado, ¿no? Él decía que los actos sexuales eh, normales de la vida conyugal eh, son normalmente actos sexuales bastante aburridos que dan como resultado eh, seres con muy poca dotación energética y que así hemos nacido eh, la mayoría de nosotros incluso él no el propio Carlos Castaneda dice eh, bastante a menudo que él es el resultado de una acogida aburrida también no lo que pasa es que eso no es una condición definitiva para el brujo no hay nunca condiciones definitivas eso puede ser eh, recuperado diríamos, no o puede ser de alguna manera eh, paliado ¿no? pero sí con una con una vida de disciplina y con una vida de ahorro energético muy fuerte en este sentido es donde cobra eh, carta en el asunto la, la castidad ¿no? ¿No? la castidad eh, cuando habla dicha por los brujos no es una cuestión de moral no es una cuestión um, espiritual ¿eh? se debe no se debe es bueno no sé bueno no es bueno no los brujos son muy pragmáticos no ellos dicen castidad sí si no tienes la energía suficiente eh, pues para, para para gastarla en actos sexuales porque si la gastas en actos sexuales no tendrás esa energía para maniobras de percepción o para maniobras de brujería es un asunto de, de elección ¿no? que en cualquier caso insisten en que jamás puede ser impuesto tiene que ser una opción personal Pero vuelvo a insistir en el tema No es tampoco una, una cuestión que afecte a todo el mundo Hay gente que ha, que ha nacido mejor dotada energéticamente Si esa gente emprende el camino del guerrero O emprende el camino de la brujería El, el practicar la vida, una vida sexual no va a ser problema para ellos Acumular energía para maniobras de percepción ¿De percepción de qué? De otros mundos, de otros mundos. y si estos eh, brujos se caracterizan por algo, ellos insisten en ello, es porque quitar toda connotación, las connotaciones habituales que damos a la palabra brujería, que tienen que ver con ritos, con encantamientos, con ensalmos, con ellos consideran que todo esto es eh, eh, maniobras disuasorias, es decir, cosas que ocultan la verdadera esencia de la brujería. La verdadera esencia de la brujería es una cuestión de tener suficiente energía para ser capaz de percibir eh, otros mundos que son paralelos a este, que están ahí, otras realidades. Y, y, y bueno, eh, por lo tanto la, la brujería en ese sentido es eh, una brujería de la percepción Tiene un sentido completamente diferente a, a como nos, nos han contado muchas veces que a la brujería ¿no? no quiero adelantar demasiado el tema Pero cuando hablas de otros mundos hay un concepto que se repite En buena parte del discurso de Castaneda y, y de las brujas Que es el mundo inorgánico uh -huh. ¿Cómo podríamos entender el mundo sí, inorgánico? Pues País eh, Abelard lo define como un mundo paralelo a este que, que, lo re, que, lo, que equilibra este mundo que lo balancea no diríamos como la contraparte de, de este mundo físico en el, que, en el que habitamos. el mundo inorgánico sería. Quizás, por, por definirlo de alguna manera es difícil, no porque estamos en el terreno de la energía y de cosas abstractas, pero hay, hay que ponerle palabras para poder hablar de uh -huh. ello. no Sería algo así como el, el mundo de energía eh, más próximo a nosotros. ¿no? Por lo tanto, el que está más accesible o es el primer paso por el que todo el mundo debe debe debe transitar cuando um, comienza a percibir un poco más. ¿no? Taisha desempeñó un trabajo como acechadora ¿no? en el mundo inorgánico. Eh, ella es acechadora no en el mundo inorgánico, ella es acechadora en la vida real, que, ella es acechadora en sí misma, ¿no? en cada momento, esté en este mundo o esté, o esté en otros, y, y en el caso de, de acceder a otras percepciones, eh, esto ya es una una terminología quizá más sofisticada, pero se dice que de nada sirve tener una percepción del otro mundo si no es una percepción sobria o si no es una percepción rigurosa. Hay mucha gente que ha tenido conatos o vislumbres de percepción y que a raíz de ello pues, ha montado religiones, ha montado mitos, ha acabado en la consulta de un psiquiatra, es decir, las posibilidades son infinitas. ¿no? Eh, cuando una persona ha tenido suficiente sobriedad, Eh, sabe que eso simplemente es una percepción una percepción de energía abstracta a la que él ha dado una forma y entonces en ese sentido el, el, el brujo se despreocupa de, de, del contenido de esa forma sabe que ha percibido algo y que lo ha interpretado de esta manera quizás no sea la interpretación correcta pero bueno es la interpretación que en ese momento se le alcanza eh, se dice de los acechadores que precisamente para evitar ese riesgo de percibir caóticamente, de percibir solo leves vislumbres que, que no llevan a nada, a ninguna conclusión clara, eh, sino a, más acaso a confusiones, ¿no? El acechador es capaz, no, de des, no además de desplazar el punto de encaje a ese nuevo mundo, es capaz de fijarlo en él. Y solo cuando lo fija eh, eh, tiene una interpretación completa de él, tiene un vislumbre completo, ya no es, perdón, ya no es un vislumbre, sino es una percepción tan... Tan fuerte y tan sólida ellos dicen Como la que tenemos del mundo, de este mundo Incluso más sólida ¿no? que la de este mundo Esos mundos son tan reales Que uno puede morir o vivir en ellos Como como ocurre en este Una pregunta que me... Eh, no, que no te, hacer ahora. no te voy a hacer ahora Porque en el programa mandan los oyentes Y tenemos ya a Nacho de Alcorcón Nacho, buenas, Hola, noches. buenas noches ¿Cómo estás? Pues bien Sorprendente el tema, ¿no? Bueno, interesante ¿Qué querías preguntar usted, invitada? Claro, es el tema es de la mujer y la brujería Yo, vamos, en lo que he leído y tal, y más o menos coincido un poco a través lo que he leído, de que la brujería es asexuada. Entonces, eh, efectivamente, cuando una persona brujería o inicia en algunos temas ocultos o en la sabiduría tradicional y secular, eh, pues evidentemente no necesita ser ni hombre ni mujer para llegar a ello. Uh -huh. y Entonces el hecho de que se hable de la mujer un poco en, este, en estos temas Eh, la tradición, por ejemplo, eh, concretamente estamos hablando de la tradición latinoamericana, ¿no? Uh -huh. Tolteca y derivadas, por por ahí por así decirlo, pues ya implica una, una concepción a mí peligrosa desde el punto de vista de que la mujer, ¿eh? aparte de cuidar a los hijos y cuidar la casa y todas esas cosas, pues tiene una cierta tendencia, ¿no? En, incluso en esta época, ¿no? un poco como que pasó en la Edad Media en Europa, ...hacer un poco el, el, el baluarte o la, o la expresión... ...de lo que puede ser un poco el camino iniciático... ...hacia la brujería o hacia ciertos conocimientos ocultos... ...y eso me parece un machismo encubierto... ¿eh? Uh -huh. ...primero que la, la brujería es asexuada... ¿no? ...y luego ciertamente vosotros habéis tocado en el programa de hoy... ...que a través del sexo... ...entendido de una forma quizás un poco abstracta... ...se puede llegar a ciertas formas de conocimiento... ...eso está en prácticamente en todas las tradiciones... Y, bueno, efectivamente, pues, los teósofos y los ocultistas, de alguna manera, dicen que el cuerpo emocional, que es el que abre el, el camino hacia el, el lado espiritual o psíquico de la persona, se abre muchas veces a través del sexo. Y la mujer, evidentemente, pues no solamente procrea, ni generar efectivamente, sino como ser sexuado que es, tiene esa capacidad como la tiene el hombre. Vamos, es un poco un poco que hay que no hay que ese tema es asexuado y que no hay que hacer distingos entre mujer y hombre. Muy bien. Lo diga Castaño, lo diga quien lo diga, ¿vale? <risa> Tomamos nota, Nacho, gracias por la aportación. quiero eh, entender que si bien es cierto que en muchas tradiciones se ha, se plantea el sexo como una vía de iniciación, creo que aquí es al revés. Que alguna forma es el no sexual que ayuda a la acumulación de energía para esa iniciación eh, o lo que sea, ¿no? No, no, no debería exactamente quedar esa, esa idea en, en la cabeza de la gente. Pero antes sí que me gustaría eh, comentarle al, al oyente comenta, comenta. que acaba de hablar comenta. que estoy absolutamente de acuerdo con que la brujería es asexuada tanto que quien nos está proporcionando toda esta parte de, de informaciones sobre la brujería que, que atañe a la mujer, pues es un hombre. Estamos hablando de Carlos Castaneda y en su día pues fue Juan Matus, ¿no? Pero son hombres... Eh, diríamos que han eliminado en sí la raíz de todo machismo no eh, o por lo menos son hombres de una categoría diferente por supuesto que es asexuada que cada uno, que tanto los hombres como las mujeres pueden acceder a la brujería pero eso no, no elimina un, un hecho y es que acceden por caminos diferentes, que tienen maneras diferentes de entender las cosas y de pensar las cosas y esa, esa diferencia es obvia pues en el mundo cotidiano ¿no? o sea que en, en, el, en, el, en el mundo brujo pues es igualmente obvia eh, Don Juan eh, solía decir y lo, y lo repite Castaneda, que las mujeres por ejemplo tienen una mayor facilidad que los hombres para detener el flujo de, del pensamiento para estar en un est para entrar en un estado casi vegetativo ¿eh? donde se instaura el silencio que para ellos el silencio es eh, pues el, el boleto o el pase a, a otros mundos es una condición sine qua non eh, ellos eh, insisten en que por ejemplo la mujer está mejor dotada Para esta, para esta situación que los hombres pueden detener o pueden aquietarse más fácilmente que un hombre sin embargo están peor dotadas a la hora de tener un propósito sólido porque la mujer es más inestable Entonces, pues, bueno, hay, hay ventajas y hay inconvenientes y ya creo que tanto hombres como mujeres deben conocerlos, ¿no? Y en el camino a la brujería. Y una vez que se es brujo, por supuesto, todo es asexuado, pero como no se nace siendo brujo, pues uno tiene que conocer cuáles son sus órganos, cuáles son sus capacidades y de dónde puede traer Uno tiene que trabajar con lo que tiene, ¿no? Independientemente de esa igualdad teórica, evidentemente hay unas diferencias obvias. Yo creo que sí. Hay, hay, por ejemplo, eh, la mujer es madre y la mujer tiene una función reproductiva que no tiene el hombre. ¿Ese órgano reproductivo tiene alguna función o tiene alguna dimensión o alguna utilidad en el mundo de la brujería? Pues este es el concepto un poco, diríamos, un tanto revolucionario de, de, de la brujería tolteca que, que, insisto, data de miles de años de antigüedad. Es decir, no estamos hablando de un conocimiento de Carlos Castaneda. Es un conocimiento heredado ahora por Carlos Castaneda, pero antiquísimo. Se pierde en la Noche de los Tiempos al decir toltecas ni tan siquiera estamos hablando de los toltecas de los que hablan los historiadores que dicen que si es un pueblo que vivió hace, pues en el año 1000 aproximadamente en Tula y en Chichen Itza y demás no, en, en, en México para los iniciados en las, en las tradiciones mexicanas Tolteca era más bien lo que hacía alusión a los hombres que poseían el conocimiento y, y no se sabe a, a qué edad se remontan Don Juan hablaba de 10.000 años de antigüedad porque esos eran los datos que él tenía no porque asegura y, pero, pero decía que a lo mejor podía ser más antiguos es decir, que sus datos llegaban hasta ahí no, pero no cerraba la puerta a que pudieran ser incluso anteriores eso por supuesto choca con toda la interpretación histórica y con toda la adaptación histórica como tantas otras cosas en el tema que lo que la pregunta en concreta que me has hecho de, de útero es Eh, pues precisamente esta gente eh, antiquísima eh, descubrió que aparte de que el útero tuviera una función primordial o una función primaria diríamos, que la impone la propia naturaleza que es la función reproductiva existe una segunda función, una, una función secundaria alojada en el, en el útero que lo convierte en un órgano de percepción eso por ejemplo es una característica que por mucho que la brujería sea sexuada pues no estará al alcance del difícilmente va a poder estar al alcance de los hombres ¿no? el propio Castaneda Eh, ...en esta última reunión hacía alusión a que las brujas que lo acompañan pueden conseguir en, en un segundo eh, lo que a él le cuesta muchísimo entonces eh, él decía de un modo bastante gráfico, mírenme a mí que estoy hecho una, una piltrafa mientras estas mujeres están cada día más más jóvenes y más lozanas, todo porque yo me te, como hombre tengo que involucrar la, la totalidad de mi ser en cada maniobra, y ellas pueden hacer exactamente lo mismo en un segundo con su vientre ¿no? su ventaja, eh, decía aludiendo a, la, a las mujeres, es inmensa no lo que pasa es que la desconocen Y, y precisamente el, el hecho de, de este desconocimiento es lo que les impulsa a ellos, bueno, pues a dar un, diríamos, un, una atención especial ¿eh? a la mujer que ha estado muy, muy desatendida en ese sentido, ¿no? Muy metida en sus labores oficiales y las, las labores que le ha impuesto la socialización, pero sin saber, por ejemplo, que en su, en su útero se alojaban muchas más posibilidades de la que la, la, que la medicina o, la, o cualquier tipo de ciencia le ha dicho que, que se alojaban, ¿no? En sútero también se alojaba... Bueno, le hace una grosería. Pero bueno, eh, Isabel de Madrid... ¿Puedes decirla? Sí, no, mejor no la digo. Isabel de Madrid... nos Lo planteo de otra forma. Isabel de Madrid nos dice que leyó los libros de Castaneda. Y en esos libros, y también Taisha y Florina lo mencionan en los suyos, se habla de que cuando se produce el momento de la eyaculación es más negativo para la mujer que para el hombre. pues eso dicen los libros. Y nos pregunta si nos puede... Que, dice que no le queda muy claro nos pregunta si lo puedes explicar un poco ese concepto. Uh -huh. Yo no diría que más negativo, ¿no? Yo diría que eso tiene efectos, eh, tiene efectos para ambos. Eh, que los brujos al, al tratar de, de nuevo de volver a, tra, a traer en palabras lo que, lo que es energía abstracta, eh, un poco han explicado que en, en el acto sexual se establecen vínculos importantes entre la mujer y el hombre y aunque e incluso después de que el, el acto sexual haya terminado eh, la mujer eh, sigue de alguna manera alimentando energéticamente a los hombres con los que ha tenido actos a los, con los que ha tenido relaciones sexuales y eso también explicaría un poco la mayor eh, preponderancia o el mayor relieve que dan los hombres a la actividad sexual porque curiosamente eh, estos filamentos energéticos es lo que los, los hace eh, más los hace dependientes un poco de de la actividad sexual, para algunos muy dependientes, ¿no? Y les obliga una y otra vez a irse a nutrir, ¿no?, de ese, de, de ese órgano fundamental. Pero no es que estemos hablando de las mujeres, como ellas son dadoras de vida, ¿no? Entonces, eh, por lo tanto, ya su útero tiene unas cualidades de vida que, que la propia naturaleza ha dejado clarísimas, ¿no? Y no se podría decir que es más negativo para unos que para otros, ¿no? Pero sí que debe conocerse, ¿no? Que las mujeres cuando tienen relaciones sexuales en que hay implicadas eh, mucha emocionalidad, ¿no? Eh, pues eh, se desgastan, ¿no? Y que los hombres también se desgastan, porque la energía sexual es importante. Si tienen suficiente energía sexual como para permitirse ese desgaste, pues eh, no importa en absoluto, ¿no? Sin embargo, quizá en los tiempos que corren, esa emocionabilidad asociada al acto sexual se está perdiendo mucho. Sí. Fíjate, los brujos, si insisten en la pérdida energética, no insisten tanto en el tema del acto sexual o de la reproducción. Eso dicen que no tiene tanto coste energético, que lo que verdaderamente tiene un coste energético altísimo es la fase del cortejo y que la fase del cortejo del enamoramiento es, eso es lo que lo que se lleva el, el 80% de nuestra energía ¿no? evidentemente hay algo que le ocurre a la mujer que no le ocurre al hombre después de ese acto sexual y es que la mujer puede tener hijos es la maternidad también tiene una influencia en el cuerpo energético imagino que sí. Pues fíjate que sí, eso preocupó muchísimo porque Don Juan tenía una teoría así como muy oscura sobre el tema y decía que los hijos eh, dejaban agujeros en el cuerpo energético de los de los padres, ¿no? Eh, a muchos de sus seguidores, pues imagínate eso, les preocupó muchísimo, aunque uno no sabe si tiene cuerpo energético, le preocupa muchísimo si está agujereado, ¿no? <risa> porque somos así, ¿no? De un poco de irracionales, ¿no? Pero bueno, eh, había un montón de preguntas a, a ese respecto y, y le preguntan casi siempre por los, por los agujeros del cuerpo energético, ¿no? Eh, lo que ellos han dicho es que no, no comparten esa idea de Don Juan o por lo menos no, no la ven de igual manera. Ellos eh, piensan que en la reproducción nosotros, las mujeres damos a nuestros... Y, los, y el padre también, por supuesto, ambos eh, dan al, al hijo lo mejor de su filo energético. Diríamos como la, la parte... hay una especie de brillo especial que después ya ya no tienen, ¿no? Se convierten en seres un poco más apagados. A veces esa diferencia, pues casi no la notan, ¿no? Porque con la emoción de la maternidad y todas esas cosas, ¿no? Pero es indudable que haya habido una transfusión de energía y es, y es tan indudable que vuelvo otra vez a... sin irnos a mundos misteriosos al, al mundo cotidiano. La conexión que hay que hay entre las madres y los hijos, conexión muchas veces a distancia o, o que la madre sepa que algo malo le está ocurriendo a su hijo o que su hijo tiene algún problema, aunque su hijo esté lejísimos, eso es un hecho frecuentísimo ¿no? e y eso tiene una explicación precisamente en esa, en esa fortísima conexión energética, pero que ese filo energético, ese esa dosis energética que damos a los hijos puede ser recuperada por el trabajo y por la disciplina ellos insisten en eso entonces no hay que obsesionarse con yo he tenido seis hijos, tengo seis agujeros o tuve gemelos y entonces eran dos o cuatro agujeros no, pues ese tipo de cosas no no, no tienen sentido no nosotros eh, incluso ellos dicen que si la la decisión es reproducirse, hay que reproducirse de la mejor manera posible, ¿no? Insisten en, en este tema. Y hay y, una mejor manera de reproducirse. Sí, ellos por ejemplo le, les han hecho preguntas acerca de del tantra, del control de la eyaculación y de todas de, de, de, de estas técnicas, ¿no? Eh, lo que ellos responden es que a la hora de reproducirse no, no le ven sentido que verdaderamente el acto sexual para tener un hijo debería ser lo más excitante y apasionado posible, precisamente para regalar al hijo una dosis energética fuerte y, y darle ese gran regalo, es una eh, para darle esa oportunidad ¿no? y, y que si no somos capaces de tener ese tipo de, activi de actividad sexual tan intensa pues eso es también un indicador de que energéticamente no estamos dotados para tenerla, es decir, que tenemos que ser cautos o precavidos o ahorrativos ¿no? con la energía, ¿por qué? porque no podemos no no no alcanzamos esos niveles de intensidad en nuestras relaciones sexuales y la gente normalmente pues eh, se queja en, de que de que, su, de que tiene una sexualidad aburrida o una sexualidad monótona, las revistas que no son esotéricas están llenas de, de reportajes y de temas a este respecto, ¿no? Ahí de... entonces el, el, ¿por qué no tenemos ese tipo de sexualidad? pues porque no tenemos la dotación energética para tenerla, ¿no? Indudablemente hay personas que la tienen eh, Tú sabes, muy breve, porque nos comemos el tiempo Simplemente un uno Que hay muchas parejas, matrimonios Que están muy inquietos y muy interesados en la línea de Castaneda eh, Cabe la esperanza para ellos De que, de que puedan tener hijos como cualquier familia No Por es supuesto, tajante, ¿no? Sí. Lo del tema de los agujeros y tal Pues yo creo que la paranoia esa ya se terminó ¿no? Adiós, Pero... Y antes de pasar, Concha, antes de pasar a otros temas... ...que nos quedaban un par de cuestiones pendientes... ...y varias preguntas que nos llegan... ...en relación a cosas que has dicho. Genaro, de La Coruña... ...nos pregunta por las lesbianas... ...por ejemplo, imagino que la homosexualidad... ...relacionada con esa forma de entender... ...la sexualidad de Carlos Castaneda... ...y Ana, de Madrid... ...nos pregunta si el acto sexual hace perder energía... ¿Las prostitutas están vacías energéticamente? A ver, por partes, empezábamos por la homosexualidad. Eh, les han hecho esta pregunta a ellos en repetidas ocasiones. Eh, mm, ocurre lo, lo mismo que con el acto sexual, tampoco le dan una connotación moral, no es ni no la consideran ni buena ni mala. Eh, sí que dicen que la mezcla energética de la misma calidad o de la misma cualidad, diríamos, como es el caso pues de, de la, la, las relaciones entre dos hombres o dos mujeres, diríamos que, mm, bueno, pues exige un trabajo, diríamos, extra... ...de limpieza energética o de recuperación energética... ...que esa mezcla energética no es lo ideal... ...para emprender los caminos de la brujería... ...pero que, por supuesto, la limpieza se puede hacer... ...como se pueden hacer otras muchas limpiezas... Eh, ...de todas las maneras, don Juan... ...cuando le preguntaban acerca de las parejas de homosexuales... ...ya no ellos, sino el propio don Juan... ...decía que para él, eh, él no encontraba ninguna diferencia... ...entre las parejas heterosexuales y homosexuales... ...porque fueran de un tipo o de otro... ...siempre reproducían los esquemas de la socialización aunque fueran parejas homosexuales, había uno que llevaba la voz cantante, había uno que asumía más el papel o el rol masculino, había alguien que se decantaba por el rol femenino, eh, es decir, no no encontraba ninguna diferencia con las parejas ordinarias y consideraba que el desgaste sexual si lo había y si eran personas, vuelvo a insistir, poco dotadas energéticamente, pues pues era el mismo, ¿no? Y que desde luego los patrones condicionantes de la socialización eran exactamente los mismos. Las parejas homosexuales no no se, se distinguen muchas veces por, eh, por su lucha y su gallardía de ...conocimiento de los derechos sociales y demás, y quizás se han replanteado poco eh, que repiten demasiado frecuentemente los mismos esquemas que tanto censuran, ¿no? Es decir, y que uno adopta un rol dominante y otro un rol pasivo, ¿no? Bueno, pues quizás sería un tema pues para reflexionar. Otras preguntas muy concretas que nos llegan, la masturbación, la menstruación... ...la menopausia y la, esterp la esterpación de la matriz y sus efectos en el cuerpo energético uh -huh. eh, en el caso de, de la menstruación que es algo tan habitual para todas las para muchas mujeres en eh, las brujas lo, lo han definido como una gran ventaja para la mujer es una ventaja por ejemplo pues eh, de la que carece también de la que carece el hombre por naturaleza porque la menstruación permite reequilibrarse o rebalancearse eh, energéticamente limpiarse energéticamente cada mes ¿no? uh -huh. y de hecho en, bueno pues en las mujeres Eh, la, hay una gran diferencia entre los días previos a la menstruación y los días posteriores, verdaderamente parece como una especie de descarga o como una especie de limpieza y se eh, muchas veces todos esos síndromes premenstruales eh, tienen que ver con la necesidad de, esa re, de ese reequilibrio de ese balanceo nuevo ¿no? que permite la menstruación, luego podría ser calificada de una gran ventaja, en el tema de la menopausia no le conceden tampoco mayor importancia, ellos dicen la, ellas la, lo definen como un estado transitorio un, un, un estado diferente, no es significa ninguna pérdida ni ninguna ganancia porque en el cuerpo energético los órganos siguen funcionando, es decir, el existe un útero en el cuerpo energético que sigue funcionando como órgano pensante, ¿sí? eh, pues tenga función, tenga ya menstruación o no la tenga. Por lo tanto, la menopausia no no tendría efecto. Eh, y en la estripación de la matiz eh, precisamente fue Carol Tesla que la que insistió en que no importa tanto la presencia real de los órganos físicos porque el cuerpo energético posee ¿sí? esa especie una especie de órgano fantasma o de reproducción de nuestros órganos que es el que verdaderamente actúa y el que verdaderamente nos permite el acceso a la brujería o el acceso a otras percepciones entonces esta, esta situación no, no coarta posibilidades para nadie ni ninguna mujer debe sentirse que está castrada en, ni en el plano ni en el plano del mundo cotidiano ni tampoco en el mundo de la brujería porque se le ha estirpado la matriz eso podría tener algún tipo de equivalencia en el caso de la impotencia en los varones. Pues ahí sí que me pillas absolutamente, Narvis. No en, tengo en ni idea. Caso. ¿Masturbación? <ríe> en el caso de la masturbación, eh, pues yo diría que son bueno pues eh, son pérdidas energéticas eh, a las que tampoco habría que dar eh, demasiada importancia ¿no? que quiero, quiero decir no hay que tener una especie ob sí sí de, de obsesión o de angustia o de eh, diríamos que cuando uno empieza a cultivar eh, su cuerpo energético o, o empieza a cuidarlo bueno pues por, eh, por elección simplemente por elección eh, hace una empieza a hacer unas cosas y deja de hacer otras se alimenta de una manera y deja de tomar otros alimentos eh, es más cuidados con determinados hábitos o no fuma o deja el alcohol o Fin, hay muchas posibilidades el tema de la masturbación pues eh, ahí pues, pues también está en la libertad de, de cada uno si se supone que lo que tiene que hacer esa persona es eh, cuidarse energéticamente porque no ha nacido con una gran capacidad pues obviamente también debería tender a eliminar ese tipo de excesos pero eh, de excesos energéticos no quisiera que nadie lo entendiera como excesos de como categorías morales no como estamos haciendo juicios morales porque no se trata para nada de, de ese asunto no es eh, el, el no masturbarse puede ser una cuestión de ahorro energético como el no trasnochar, el no beber alcohol o el llevar una vida sana, ¿no? En ese tipo de en ese orden de cosas, tampoco más importante y nunca un asunto obsesivo o un asunto impuesto, yo diría que va llegando, ¿no? O sea que la persona va, eh, elige y a medida que elige y que va trabajando en ese en ese campo pues las cosas van llegando y no cuesta tanto dejar en algunas cosas que al principio pues pensábamos que nos costaba que iban a costar muchísimo, no cuesta tanto dejar de fumar tres paquetes de cigarros al día ¿no? No. Bueno, no cuesta tanto, se lo dices tú No, pues hay, hay mucha gente que, que lo más? ha hecho sí. Hay gente que lo ha hecho ¿no? y, la... y si hay gente que lo ha hecho Es algo que está asequible para todos Avanzamos un paso más En el papel de la mujer en el mundo de Don Juan Acercándonos a personajes inquietantes Los tallos deben colocarse A ambos lados de la cabeza de la persona Que se desea proteger a poca distancia de la garganta la sustancia del diente de ajo debe pasarse por cualquier abertura de la pared puertas y ventanas por si el vampiro intentara entrar pensaba regalársela por su cumpleaños Toda la obra de Castaneda se mencionan unos extraños seres Formas de vida no humana que interfieren constantemente en nuestra existencia Los voladores, como los denomina Castaneda Son una especie de criaturas inorgánicas que vampirizan nuestra energía Dráculas de un mundo paralelo que pueden devorar nuestros sueños El entrenamiento del cuerpo energético y de sus órganos de percepción... ...tienen como objeto protegernos de esos seres inorgánicos. Veamos qué puede decirnos nuestra invitada. Con mucha frecuencia, dentro de esa cosa abstracta que se llama el movimiento New Age... ...en el que se mezclan un montón de tradiciones diferentes... ...quizás se nos plantea una imagen... ...armoniosa... ...serena, tranquila del universo... ...sin embargo en la tradición tolteca... ...el universo es feroz y terrible. Castaneda, cuando le preguntan a este respecto... ...más que calificarlo como feroz y terrible... ...dice que los brujos entienden que el universo es predatorio... ...quiere decir que lo mismo que en este mundo... ...vemos que unas especies nos alimentamos de otras... ...esto es extensible al, al resto del universo y que hay existen formas de conciencia superiores a la nuestra aunque nos hayamos sentido muchas veces el, el centro del, del mundo o del cosmos no lo somos existen formas de conciencia eh, y al decir formas de conciencia no estoy eh, no quiere decir que tengan que tener necesariamente una, un cuerpo físico sino formas autoconscientes que se están alimentando de nosotros es eh, lo mismo que nosotros pues nos alimentamos de otras especies don juan decía de hecho que todos los seres vivos eh, vivimos en una especie no gallinero le llamaba un manejo o, hm. Mm y decía que estas formas de conciencia que se alimentan de nosotros desde el preciso instante en que nacemos son los voladores eh, de todas las maneras, les llamaba los voladores de todas las maneras esta es una de las partes, diríamos, más oscuras o más secretas del conocimiento de Don Juan y les previno durante muchísimo tiempo a Castaneda y a las brujas que jamás hablaran de esto porque la gente se iba a enojar, primero porque no les iba a creer, segundo y porque además eh, los iban a tachar de poco menos que de locos, ¿no? lo que pasa es que ellos están en esta fase en que quieren decirlo todo, ¿no? y entonces pues han empezado a hablar de los voladores y desde luego resulta una idea inquietante algo de lo que, lo que no es que sea bueno, sí, en realidad es novedoso y original dentro del discurso actual de Castaneda la figura de esa especie de... ¿Podría aplicárseles el concepto de una especie de vampiros energéticos o algo así? Uh -huh. Sí, pero no mmm, tampoco adjudicándoles ningún matiz moral a los voladores. Quiero decir, ellos no son buenos ni malos. Lo que pasa es que cuando son descritos así y se dice que se alimentan de nuestra conciencia de ser, eh, pues dará la sensación, un poco menos, que estamos hablando del diablo, ¿no? Pero quizás eh, el diablo para los pollos, pues seamos los humanos, ¿no? Quiero decir, ellos se alimentan eh, de nosotros porque porque así lo necesitan para seguir sobreviviendo y se alimentan del brillo de nuestra conciencia dicen los brujos hasta dejarlo un brillo que debería recubrir toda nuestra masa energética hasta la altura de la cabeza los voladores eh, lo van lo van comiendo hasta dejarlo a la altura de los tobillos el, ellos dicen que en este momento actual la humanidad el brillo energético de la, la luminosidad de, de la conciencia de, de los seres humanos no sube más allá de los talones y que esa cantidad eh, de luminosidad es o de, o de energía es justo la que permite el autorefleejo y la autorreflexión es la que nos permite el el, el discurso interno El definirnos como somos El mundo de creencias El mundo de valores El repetirnos nuestra idea de yo O nuestra entidad de yo Más allá no nos dejan ir Y estarían según este discurso alimentándose un poco de nuestra conciencia desde que nacemos hasta el momento del nacimiento hasta sí. el momento de la muerte. Sí. Ellos no saben, los brujos no saben desde hace cuánto tiempo están aquí. Son de hecho podrían ser definidos como una categoría de seres inorgánicos, puesto que no tienen no tienen masa física, pero no serían del mismo la misma tipología de esos seres inorgánicos que de los que hablábamos antes que, que están tan asequibles o tan próximos a nosotros, no. Los voladores vienen de algún punto, dicen ellos eh ...distante, de algún lugar muy distante... ...están aquí desde hace millones de años... ...y ellos dicen que navegan... ...los voladores navegan en el mar de la conciencia... ...y llegan hasta nosotros y, y... ...y nos comen literalmente... ...salvo que nuestra energía... Eh, no sea de su agrado eh, y la única energía que no es del agrado del volador es precisamente la energía del brujo, o la energía del guerrero la energía que es el resultado de la disciplina ellos dicen que en el momento en que el ser o la persona comienza a disciplinarse eh, su energía adquiere una cualidad que ya no es eh, comestible ya no es digerible para el volador eh, pasa a otra persona, a, a devorar a otra persona no tiene ningún problema eh, no, no tiene preferencias el, el volador no eh, ellos simplemente se alimentan de conciencia de ser, si hay algunas personas que, tienen, ...que se han endurecido a ese grado... ...que les resultan incomibles... ...pues, eh, bueno, ahí tienen una posibilidad... ...de acrecentamiento de ese brillo... ...o de esa conciencia que les va a permitir... ...precisamente las opciones de la, de la brujería... ...mientras esa disciplina o ese trabajo no exista... ...estamos condenados, sería la palabra... ...a vivir con esa cantidad de, de luminosidad tan escasa... ...que sólo nos llega a los talones... ...y a repetirnos, los brujos dicen... ...a repetirnos constantemente hasta el momento de la muerte... Para la disciplina del guerrero, o ser férrea, feroz disciplina de la vía del guerrero... La muerte se ve como una consejera, son una especie de legionarios, amigos de la muerte, en que la muerte se convierte en aliada. Sí, ellos eh, dicen precisamente que porque eh, somos seres que vamos a morir, eh, que para el brujo no existe la, la persona con nombre y apellido, no existe el yo individual, existe solamente el ser que va a morir, y que ellos cuando se dirigen a la gente, se dirigen a la gente que va a morir, ¿no? Eh, ellos se, se incluyen, por supuesto, en esa categoría. Dicen precisamente que el ser conscientes de, de la muerte y el saber que vamos a morir es, es lo que nos puede dar alas para intentar otra cosa para intentar un escape y que creemos que hay una única manera de morir que es, eh, bueno, pues un poco la de morir rendidos, la de morir agotados, la de morir desgastados, dicen que porque los voladores nos, nos, lo, nos lo han inculcado así, porque a los voladores les interesa que creamos eso para, para continuar diríamos en su ciclo alimentario pero que realmente existe una manera alternativa de morir que, que no tiene nada que ver con la derrota sino con, con la expansión de la conciencia con eso es otra forma, es lo que logró don Juan y lo que aspira a lograr don Juan Castaneda y su grupo, no sabes y si lo lograrán, pero ellos desde luego así, lo, lo aspiran, ¿no? En cualquier caso, lo que ocurre después de la muerte eh, es que los brujos no consideran que haya cielos o infiernos o purgatorios de ningún tipo ellos eh, se manejan en un mundo de energía abstracta y, y creen que después de morir nuestro cuerpo energético se disuelve y nuestra energía vuelve sencillamente a la energía original o a la, a la energía que nos dio vida al principio, somos reabsorbidos y perdemos nuestra identidad individual no eso es una concepción un poco pesimista del más allá ya un no más allá sé. que no existiría yo no sé si esa es pesimista o si las demás son muy optimistas no <risa> No, no no lo sé, ¿no? En cualquier caso en el eh, a mí en lo personal sí que se me hace más coherente la idea de una energía abstracta que no sabe de categorías humanas del bien y del mal, que bueno, la idea de pensar en un dios que está totalmente antropomorfizado con las características humanas que le ponemos, le quitamos, lo hacemos como nosotros y que incluso pues nos atrevemos a decir que somos que estamos hechos a su imagen y semejanza como si fuéramos los únicos, ¿no? A mí en lo personal es, es una es una intuición personal me resulta más coherente pensar en energía abstracta y en ese sentido pues no habría pesimismos o no habría maldades o bondades eh, quiero decir eh, hay una fuerza que nos ha, nos ha sido dada y al final pues bueno pues devolvemos esa fuerza eh, si no hemos hecho con ella nada en el trayecto lo que pasa es que existe una posible vida es una posibilidad para cambiar eso y el objetivo de esa vida al menos se sabía en el trabajo en esa férrea disciplina de, del guerrero es una revolución individual fundamentalmente de individuos Ajá. para si buscar algo, la libertad. Sí, exacto, si algo insistieron en este encuentro es que se trata de una revolución individual, que no hay posibilidades de revoluciones masivas ni ni de revoluciones de tipo social o de tipo político, que todo eso no va a cambiar absolutamente nada, en cualquier caso puede mejorar las condiciones de vida de, de la gente, por supuesto que sí pero que en lo que nos atañe como seres que vamos a morir, no, no cambia absolutamente nada, los voladores nos van a seguir eh, comiendo mientras no despertemos a una nueva forma de ser ¿no? Mientras no nos convertamos en peleadores en vez de en sujetos activos de vivos del del humanero, ¿no? En ese, y ese, ese tipo de revolución solo solo debe ser individual. Cataneda eh, pues insiste él verdaderamente como, como brujo sabe que ocurriría si si una tendencia de y es en esa revolución al mismo, ¿no? O sea, a lo mejor eso va a distraer esto los que hacen de subjetivo, de un consumo de un consumo de ...personal... ...porque en Amos y Moros... ...eso es un cuide... castanera sugiere técnicas... ...técnicas sobre las que ya hablamos... ...en parte en, en el último programa... ...por ejemplo la recapitulación... ...y la tensibilidad... ...y técnicas, tanto la una como la otra... ...que comienzan a ser mucho más visibles... ...al gran público ahora... ...algo que yo no sé, como la Don Juan... Eh, eh, ...que comienza a editarse... En, en, ...en el mundo... ...y también en España el diario Los Lectores del Infinito. En personal creo que le sentaría bien, porque él fue, parece ser, que el principal causante de que todo su conocimiento se, se conozca a través de Castaneda. Quiere decir que le que le insistió mucho en que escribiese los libros y en contase todo este tema. pues Esta es una nueva iniciativa de, de Castaneda, eh, se llama Lectores del Infinito, y es, y es un diario, mm, o por lo menos tiene un formato, quiere ser un diario mm, del guerrero, Y, y bueno, pues ahí Castaneda explica o da respuesta a algunas de las preguntas más habituales o explica, por ejemplo, qué son los pases mágicos o la tensibilidad en fin, para los interesados en su obra o en profundizar en su obra yo creo que puede ser un instrumento que es muy interesante aquí en España se edita también, igual que en otras partes del mundo y tenemos una dirección, la podemos decir pues, sí. interesados en los lectores del infinito hay una dirección que es estudio de la, la acción para la acción en el apartado de creos número 28, 10 de Valdemorillo, en Madrid, y si no, a través del programa les pondremos en contacto con vosotros. Y una segunda iniciativa... En este caso más relacionada con la tensibilidad es que por fin aquello de lo que habíamos hablado un el programa, por lo que recibimos un montón de llamadas, es que va a aparecer en España el primer vídeo eh, sobre la tensibilidad en mayo. Sí, ellos ya van elaborando el CR, eh, por, ya van por el tercero. La tensibilidad, recuerdo a la gente que nos escuchó entonces, son los pases mágicos que ellos eh, recibieron de, de don Juan como bueno pues como instrumentos para empezar aquí y ahora pues por fin va a aparecer en el mercado español lo va a editar eh, lo va a distribuir la editorial Galla y creo que aparecerá a mediados de mayo el primer vídeo de de y bueno, pues unos cuantos porque verdaderamente los muy interesantísimos y la gente que los practica nota diferencias mmm, sino energéticas y si en el plano físico bastante constatables. Y un tercer punto de referencia para quienes estén interesados en seguir esta alternativa es que el, del 20 al 25 de julio se celebra en Los Ángeles un curso sobre recapitulación y Labrameris. No, ya también podemos todo. ir a zombis. Sí, por supuesto, el, el, el tema de iniciativa de las mujeres fue ha sido solo en una ocasión que yo sepa el los cursos son de mixtos ayos. Concha la barda, como siempre ha sido fascinante, estimulante y un tanto inquietante conocer contigo un poco más la tradición de don Juan. Y espero que volvamos a seguir hablando de esto. Nos han quedado un par de cuestiones muy importantes sobre la mesa. Bueno, si los oyentes están de acuerdo... Yo creo que sí. Ya, vamos a Y mientras a te pueden seguir leyendo a través de más allá. Muchísimas gracias y a hasta siempre. A todos vosotros.